la UNLP lanzó un curso gratuito de armado y reparación de PC para estudiantes. Los encuentros serán virtuales de carácter gratuito y tendrá una duración de dos meses, con clases teóricas que se dictarán los días lunes y viernes a las 6 de la tarde. Esta iniciativa pertenece a una de las líneas de trabajo de COA, que tiene por objetivo propiciar la formación en oficios laborales. El curso pretende que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades para solucionar fallas comunes de hardware y software y para optimizar y extender la vida útil de su computadora o notebook. decks de bares y restaurantes de La Plata permanecerán instalados hasta marzo del 2023. El municipio resolvió que los locales de venta de comida al público podrán conservar los decks hasta que concluya la temporada de verano para que los comerciantes puedan recuperar la inversión que hicieron al poner estas estructuras en medio de la pandemia. La medida se informó tras un acuerdo entre el intendente Julio Garro y representantes del sector comercial. El municipio explicitó que a partir del 15 de octubre ya no se podrán habilitar nuevos decks y que aquellos bares y restaurantes que no lo retiren dentro del plazo estipulado serán clausurados. Un servicio que informa más acerca Continúa el cronograma de vacunación antirrábica en barrios platenses. El cronograma inició en Los Hornos, donde la unidad móvil estará hasta la próxima semana en el Centro Cultural Julio López, en calle 137 y 64. Allí se vacunará de lunes a viernes de 2 de la tarde a 6 y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Hoy, de 2 de la tarde a 5, estarán aplicando vacunas en Plaza Malvinas para que los vecinos del casco urbano puedan acercar a sus mascotas.